Gracias, Jorge. Pues sí, tenemos toda la tarde por delante. Es Estás en Play Kiss con Ricky García. Vince Clark, que le habrás oído en otras ocasiones con otros de sus proyectos, como por ejemplo Yazoo, y este fue uno de los primeros éxitos de Page Mode. Oh, oh, oh, oh, oh. Y digo yo, pues vamos a empezar con la energía y el positivismo que nos caracteriza. ¡Hasta las 8 c k y Y por supuesto, la mejor música del mundo, y tu compañía y tu participación, por supuesto que sí. ¡Yeeey,、yeah, yey,、yeah, yey!、Yeah, yeah. 6 0 6 0 712-658, ese es nuestro número de WhatsApp, ¿eh? te lo t i e n e s q u esa b e r y a de memoria. ¿eh? Ah, que eres nuevo hoy. Uy, pues prepárate porque tenemos una tarde. ¡pum! vas a alucinar, ¿eh? verás qué buen rollito. 606-712-658. Bueno, estamos en plena primavera, ¿eh? con ella floran las alergias y empiezan a despertar los bichos, aunque los hay. Que te puedes encontrar en cualquier época del año. Así que hoy queremos que nos digas qué bicho, animal o bestia te aterraría encontrarte en tu cama. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Qué tal los de ayer que estabais de puente? ¿Os vino bien, eh? <risa> es normal, es primavera y se nota. Ya nos sobra el jersey, a los alérgicos se les ponen las narices como p r e s o n e s y los ojos como los de las plañideas. Y todos queremos aprovechar el buen tiempo y disfrutar del campo, el calorcito, la naturaleza, las abejitas, las maripositas. Y todo es perfecto hasta que nos comen los mosquitos. Las hormigas invaden nuestro bocadillo y una mosca chapotea en nuestro refresco. Por eso. Hoy queremos que nos digáis qué bicho, animal o bestia te aterraría encontrarte en tu cama. Atención, ¿eh? hay que ser graciosos, graciosas, ¿eh? porque hoy hay en juego con los amigos de Narcy System. Un altavoz de estos chiquititos, chulísimos, con Bluetooth, con FM, que se llama Music Box 5. Y que tengo aquí empaquetadito y a punto para mandártelo. Así que. ¿Qué bicho animal o bestia te aterraría encontrarte en tu cama? 606-712-658. 606-712-658. O bien búscanos en nuestras redes sociales. PlayKeys-es. Así que bienvenido, bienvenida. ¡Abrimos líneas! ¡Hola!、Uh, wow. ¿Estás en PlayKeys? Con Ricky García. Pero、lo de Ultranate haciéndonos romper las caderas con este free. Las 5 y 21, una m e n o s en Canarias, llega el momento de conocer las efemérides de la música de un 3 de mayo. en 1980, los que s u e l a n que son Dex's y Midnight Runners, llegan al número uno de la lista de singles en el Reino Unido durante dos semanas con esta canción que se llama Gino. Canción en homenaje a Gino Washington, cantante de sol. u e l 97, Katrina and the Waves ganaban el festival de Eurovisión celebrado en Dublín con esta canción que se llama Love Shine a l i g h t Primera victoria del Reino Unido desde que lo hiciese el grupo Bugs f i z z en el 81.、Oh, sí. También, tal día como hoy, en 1986, Robert Palmer conseguía el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con esta canción. Addicted to Love. Estuvo Durante una semana en el número uno, y el mismo día, pero en 1997, Michael Jackson consigue el número uno en la lista de singles en el Reino Unido con esta canción Blood on the Dance Floor. Durante una semana, fue la última vez en la que el artista conseguía el número uno en la lista de singles en UK, señoras y señores. Michael Jackson. García. Bueno, pues, todas las tardes. Diez.、Okay. Yes. Con temazos como este Rhythm is a Dancer o.、Oh. Hey, bueno, a las 5 y 34, una menos en Canarias. El show ya está en marcha y a fuego vivo. Sí, amigos, hasta las 8 o las 7 en Canarias. b u Estardes n a más frescas y divertidas aquí en i XFM. Bueno, te acabas de incorporar sin problema. Te cuento, hoy queremos que nos digas qué bicho, animal o bestia te aterraría encontrarte en la cama. 606-712-658. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. A mí me aterraría de verdad encontrarme en la cama al negro, el WhatsApp, diciéndome: <risa> Oye, guapo, ven aquí, que te voy a llevar al lado oscuro de la fuerza. ¡Ven allá! ¡Ven allá! Hola, soy Loli de Cornellá. Hola, Loli.、Pues、mira, a mí lo que más me aterraría encontrarme en la cama y mira que son pequeñitas, pequeñitas y nosotros somos enormes. Sí. Una araña, me da igual que esté en la cama, en el techo, donde sea. Me encuentro una araña y pego un bote que lleva al techo. Qué miedo, por favor, o sea, me dan pavor. Hola, mi nombre es Eri de Madrid. Hola.、Buena. Eli、eh, Lo que a mí no me gustaría encontrar en mi cama sería un hombre desnudo. De Porque madre mía, eso me dejaría, vamos, loco. Hola, buenas tardes, soy Gonzalo de Guadalajara. Hola, Gonzalo. Pues mira,、eh, a mí lo que me aterraría、sí. al despertarme, ver el bicho que no me gustaría encontrar. Encontrarme en mi g a m a Esa mi vecina. Que es odiosa. Ese bicho, cuanto no lo toco ni con un palo. <risa> Oye, hoy tienes la oportunidad, ¿eh? te dejamos hacerlo aquí en la radio. Cuéntanos, ¿qué animal, bicho o bestia te aterraría encontrarte en tu cama? 606-712-658 o en redes sociales, PlayKiss-es. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate conmigo. Esto es PlayKiss. Todas las tardes en Kiss.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 Maravillosa esta canción con ese aire desenfadado, tranquilo, relajado, positivo. Is a h a r t c a g e Es ella, como siempre, sorprendiéndonos la voz rota de la gran Bonnie Tyler. A menos cuarto, las seis, las cinco en Canarias. Señoras y señores, con ustedes, Ricky García. Si te acabas de incorporar, hoy queremos que nos digas qué bicho, animal o bestia te aterraría encontrarte en tu cama. 606-712-658: a tu suegra, a un pariente pobre de Mickey Mouse, a una cookie en tu almohada. Hoy, con los amigos de n e r s y System, tenemos unos altavoces, un altavoz de estos chiquititos que te puedes llevar a cualquier parte ¿eh? para que escuches Play Kiss cuando quieras y donde quieras. 606-712-658. すごい。Huh. What you wanna take up? Who wanna make up?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 FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kids. Como siempre, con ese feeling y ese rollo que tiene, es que es un artista y tiene el talento que se le sale por los cuatro costados. Y por supuesto, esto que se llama Treasure, su tesoro. ¿Y tú? ¿Dónde tienes tus tesoros? En casa, ¿verdad? Es tu lugar, tu búnker, donde residen todos tus recuerdos y todas aquellas cosas que te importan. Que a lo mejor es aquel reloj que te regaló el abuelo, que no son cosas muy grandes, pero que sí son importantes para ti. Así que protégelas con una buena alarma. Y de alarmas, Securitas Directs, a ver un buen rato. Llámales y te informarán en este teléfono g r a t i t o Gratuito. Toma nota, 900-129-129. 900-129-129. Te pondrán al tanto de todo con toda la amabilidad del mundo y así mañana tus agobios serán otros. Bueno, y ahora sí alcanzamos las 6 de la tarde, prácticamente las 5 en Canarias. Está Jorge Quiroga ya preparado para traerte la información en tiempo real en el boletín y a la vuelta, a la vuelta te hablaré de un artista A mí personalmente me ha robado el corazón desde el primer momento. Desde la primera vez que lo vi, es de los 80 y se llama nada más y nada menos que Christopher Cross. Esto es Kiss.